Se trata de un, de un espacio de encuentro con nosotros, entre nosotros,、eh, entre los que estamos en la calle y, y militamos este, la importancia de la memoria y de, y de la identidad y de la búsqueda de los nietos, de las nietas. Este, y también es un encuentro Con la comunidad, ¿no? Este, con los alumnos de las escuelas, las alumnas, con este, todos los que quieran participar de esto que、eh, para nosotros es también un poco como una fiesta, ¿no? Porque es este, un, un acto de conmemoración, de, de, de recuerdo, pero de encuentro, y en ese sentido. Este, Está buenísimo, está、vale. buenísimo que suceda, aún en estos tiempos. Sobre todo, Sobre, todo en, todo en estos tiempos. Sobre todo en estos tiempos.、Eh, va a haber, eh, van a ser dos jornadas de actividades: una el viernes para、uh -huh. estudiantes y、sí. el día sábado abierto a todo el público. ¿no? Sí,、uh -huh. el viernes、eh, tenemos la alegría de contar que tuvimos que poner una segunda función、bueno. porque invitamos a todas las escuelas vespertinas y nocturnas de Viedma y algunas de Patagones y la, la respuesta fue tan buena. que, Bueno, acomodamos un segundo horario, bueno, así que es viernes 18 horas y 19:30 en el Teatro e l t u b o Teatro Memoria e Identidad para los jóvenes de las escuelas、eh, y las jóvenes que, que van a ir con sus profes y qué sé yo. Y bueno, si alguno se quiere dar una vueltita a ver si queda un lugarcito,、sí. no, no digan、abierto. nada, pero l empecemos. Un, buen... <risa> un lugar.、Bueno. Y el sábado、sí. a la noche a las 21.30 también, 21. ahí sí, a las 21, perdón, abierto para todo público. Eh, nos encontraremos de nuevo en el tubo.、Bien. Lo valiosísimo y muy hermoso y conmovedor de este año es que se trata de trabajos propios, de investigaciones y de compromisos de actores y actrices locales. Claro, claro eso, eso es lo que siempre、sí. traemos a alguien de, de, de visita y este、Ajá. año es、eh, la alegría de compartir con Adriana Metz, Romero Metz, que es una hija、eh, que. Sus papás fueron secuestrados y están desaparecidos hasta el día de hoy. Y su mamá estaba embarazada. Y sabemos que su hermano nació en el centro clandestino de la atención, la escuelita. Es uno de los 400 nietos que buscamos. Y Adriana lo busca especialmente. Así que, bueno, contar con su presencia, poder conversar con ella, escucharla, preguntarle,、eh, entablar la, la conversación, la charla, creo que va a ser、eh, muy hermoso. Y también de un altísimo aprendizaje, ¿no? Son oportunidades que no tenemos muy seguidas.、Claro. Y bueno, me echamos estas dos cosas: el lenguaje artístico y la presencia de, de Adri, que es un lujazo. Bien. De las actrices y actores、eh, que van a estar presentando estos trabajos,、eh, ¿quiénes están? Bueno,、eh, pre... <risa> este, bueno, va a haber varias cositas、sí. pequeñas que se van a juntar y entrelazar para armar este. Este espectáculo.、Eh, bueno, primero、eh, va a haber un, una serie de monólogos,、eh, que son fragmentos cortitos,、sí. eh, que son relatos、eh, que vienen del archivo biográfico de abuelas. Eh, nosotros eh, ya hicimos una experiencia de、eh, narración, de lectura、sí. de estos relatos. Bueno, ahora están un poquito más este, elaborados. Y para nosotros, la verdad, que poder dar cuenta de esto y poder、eh, leer e interpretar estos relatos es como. Contar un tesoro, ¿no? Porque son parte、eh, del.、No、de, de, nada más y de nada menos que el archivo biográfico de, abue, de abuelas, que bueno, tiene todo un trámite que se hace para que esto pueda ser dicho de esta manera, como fue contado por los、Ajá. familiares. Con mucho este, cuidado. Este, con、claro. mucho cuidado, exactamente como está puesto en el texto. Bueno,、eh, se van a hacer cuatro de esos monólogos:、eh, Jorge Joyita, eh, García, eh, Judith, eh, Paloma. Y, eh, bueno, y yo,、eh, nosotros cuatro, y después、eh, Daniel e c h e v e r r y va a leer un, una poesía de Hellman, va a interpretar una poesía de Hellman, y、eh, después vamos a presentar un proceso, de, un trabajo en proceso, le decimos nosotros,、eh, con el compañero Guillermo Riegelhau, p、eh, t que venimos trabajando hace unos meses,、eh, que bueno, tiene que ver con, con parte de su propia historia. ¿No? Este, y bueno, ahí, y ahí va, de eso de va.、Identidad. Y la construcción de la identidad, ¿no? de, de, de un pedacito de, de su historia que es, que es bien importante. n o